Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Pues ahora nos vamos a centrar en una información, la verdad, preocupante que hemos leído. Habla de un incendio que hubo hace poco en las calles bajas. Y que, bueno, más allá del susto inicial, parece que ha encendido de nuevo el, el malestar de los vecinos. Describen una sensación de abandono del barrio histórico. Exacto. Además, la noticia viene con, con fotos y algunos vídeos cortos que han facilitado los propios vecinos. ¿eh? Ajá. Y lo que se ve en esas imágenes y lo que cuentan es, pues eso, una frustración que ya viene de lejos. El incidente en sí, bueno, fue un incendio el lunes por la tarde, ¿no? En un corral. Sí, sobre las cuatro. Por suerte no hubo daños personales, que es lo importante, pero pero sí que afectó a otras propiedades y los bomberos, ojo, tuvieron una intervención bastante larga. Eso ya indica algo, ¿no? Claro, ya te da una pista de las dificultades que pudieron encontrar. Vamos a ver, el fuego, según dicen los testigos que cita la web, empezó en un solar, uno de estos solares llenos de fito, de maleza seca, escombros y muy cerca de las casas, además. Pegado a viviendas, sí. Pero lo que de verdad mosquea a los vecinos, y aquí está el kit de la cuestión, es que dicen, oye, que esto no es nuevo. Están apuntando a que, Falta prevención. Totalmente. Esa es la crítica de fondo que se lee entre líneas y, y directamente en la información. La sensación de que no se previene, solo se reacciona. Y a veces dicen se reacciona tarde. Entiendo. Dejadez en todo el barrio. Que no olvidemos que es el antiguo barrio árabe, una zona con un valor histórico para Alama, bueno, innegable. Entonces, la queja va mucho más allá del incendio puntual. Muchísimo más allá. ¿Qué otros problemas concretos mencionan? Porque parece que la lista es... Es larga. Uf, pues sí, es una lista que apunta a un deterioro de, de lo más básico, ¿sabes? Hablan de solares, como decías, que se convierten casi en vertederos. Un peligro constante, claro. Claro. Mencionan farolas que no funcionan, que no dan luz, calles inseguras por la noche. Y un punto que a mí me ha llamado la atención, accesos importantes como la calle eh, y la mina, ¿Sí? pues que siguen sin asfaltar. Y sin luz por la noche, a pesar de ser zonas de paso, incluso los parques para los niños, dicen, están descuidados. Vaya. Lo que se ve es un patrón, ¿no? No son problemas estéticos, son cosas de seguridad y de, bueno, de funcionalidad del día a día. Ya, entiendo que algunos de esos solares con maleza y demás son privados. Los vecinos lo saben, lo reconocen, pero ¿qué argumentan? ¿Por qué siguen apuntando al ayuntamiento? Pues argumentan algo con bastante lógica, creo yo. Dicen... Vale, la propiedad es privada, pero la seguridad y la salubridad son cosas públicas. Claro. Y insisten en que el ayuntamiento tiene herramientas, tiene mecanismos para actuar de oficio, o sea, para intervenir limpiando esos solares o creando cortafuegos si ven que hay peligro. Y echan en falta esa iniciativa. Justo, echan en falta que haya más, más presencia de técnicos municipales que vayan, que evalúen los riesgos allí, sobre el terreno, antes de que ocurran las cosas, no después. Y otro tema que remarcan mucho, por lo que leo, es el acceso para las emergencias, que ya nos podemos imaginar que en un barrio histórico con calles estrechas, pues eh, no debe ser fácil. ¿Pero qué es lo que denuncian exactamente? Pues denuncian que hay dificultades reales. Comentan, por ejemplo, que los camiones de bomberos tienen problemas para maniobrar bien, algo que en un incendio es, bueno, es vital. Fundamental, sí. Y también mencionan, según los testimonios, que a veces sienten que la Guardia Civil tarda en llegar si pasa algo. Todo eso, claro, genera mucha inseguridad. La sensación de estar un poco desprotegidos. Hombre, claro. Una cosa son las molestias diarias, el bache, la farola. Y otra muy distinta es sentir que si pasa algo grave, la ayuda no va a llegar bien o a tiempo. Exacto. Y sumado a todo esto está el tema de la imagen, que también les preocupa. Se preguntan qué impresión se llevan los turistas. Pues sí, plantean esa... Esa contradicción. Por un lado, se presume del valor histórico del barrio. Se enseña a los visitantes muchas veces. Sí, forma parte de las rutas. Eso es. Pero, ¿qué imagen da ver ciertas zonas en ese estado de, de abandono? Critican que los arreglos a veces parecen solo de cara a la galería, ¿sabes? Como parches puntuales. Sí, ligados a algún evento, una carrera, una visita guiada. Y no un mantenimiento continuo, constante. Parece bastante claro que este último incendio ha sido, como bien dice la noticia, la gota que colma el vaso. ¿Qué piden ya de forma inmediata? Pues exigen acciones ya, urgentes y concretas. Piden limpieza a fondo de los solares peligrosos, una mejora de verdad en la iluminación, que se asfalten esos accesos básicos que comentábamos. La calle y la mina, por ejemplo. Eso. Y algo muy importante… Un control real de los riesgos estructurales. De edificios abandonados, casas en mal estado… El miedo que hay debajo de todo esto es… Es evidente que la próxima vez pase algo peor. Una desgracia. Es una situación complicada, desde luego. Pone sobre la mesa esa tensión entre conservar el patrimonio, que es vital, pero también atender las necesidades básicas de seguridad de la gente que vive allí. Y bueno, la gestión municipal en medio de todo. Sí, un reflejo claro de la preocupación de una parte importante de los vecinos. Pues sí. Habrá que seguir atentos a cómo evoluciona esto, ¿no? Y a las respuestas que puedan venir. Nos despedemos por ahora, pero quizá queda una pregunta flotando, ¿no? A ver… ¿Cómo logramos que cuidar nuestro patrimonio histórico sea algo vivo, constante, del día a día y no solo una reacción cuando ya hay deterioro o una emergencia? Ahí lo dejo. Una buena reflexión. Ha sido un espacio realizado bajo la dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.